No estamos pidiendo un país mapuche, no estamos pidiendo que nos liberen todo el territorio mapuche, porque sería descabellado de nuestra parte. Vivimos, en, estamos en convivencia con mucha gente que no es mapuche, que ni siquiera es argentina. Yo me crié en Bariloche... Y mi vecino era Eric Pritke, no era argentino, era alemán, tenía todo un cerro. Y hoy nos critican, hoy dicen cómo quieren las tierras. ¿Y por qué le dan la tierra a los alemanes? ¿Por qué le dan la tierra a los ingleses? ¿Por qué le dan la tierra a los italianos?